Las opiniones vertidas en nuestro programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de fundación de... Hola, buenas tardes. Cuando son exactamente las 15 horas, estamos transmitiendo nuestro programa, su programa, su programa. Doctor Fred, en una nueva versión para este día, jueves 16... Enero. La cursiva temática para el día de hoy, para todas las personas que comienzan a ver nuestro programa y escuchar también a través del 107.5 de la banda FM, recordarles que estamos transmitiendo directamente desde el edificio Alto Maico, en el centro de Puente Alto, eh, donde están los estudios de Radio Puente Alto, en el piso número 7. Eh, agradecer por supuesto a nuestros auspiciadores, INCAL, con su showroom, INCAL Home en Avenida Vicuña Paquena. También así para carnicerías carne que su eslogan lo dicta calidad y precios a su alcance y también biofosas, que bombas más que agua, ideas e innovación. Para el día de hoy la cursiva temática tiene que ver como siempre con patologías asociadas al consumo de drogas y alcohol. Para esto el día de hoy tenemos a un par de invitados que son residentes de Fundación Reglita, para que a través de nuestro programa también entregue su experiencia de cómo ha sido su programa de tratamiento. Eh, para ello voy a dejar que se presenten ellos mismos. Eh, en este caso, por favor, Camilo. Eh, muy buenas tardes, me llamo Camilo Sastén Sutozaín. Eh, un gusto estar acá y espero que sea una muy buena tarde. Eh, buenas tardes, mi nombre es Pablo Romero. Eh... Bueno, saludar a todos los auditores del programa Y desear que sea un buen programa el día de hoy Bien Entonces Para comenzar nuestro programa el día de hoy Nos con la primera cursiva temática Y posteriormente ya presentados nuestros invitados Vamos a ir con el primer tema musical eh, La temperatura en Santiago todavía bastante elevada Tengo entendido y para el fin semana vamos a tener 37 grados. Que es bastante considerable independiente y que se vea la ciudad ya abajo moviéndose, pero con bastante calor. Eh, vamos a ir con la música y estamos entonces, eh, Angelo, ¿qué tenemos? Bueno, para hoy tenemos Emerson con su tema like and Palmer. Emerson Lake and Palmer. Que lo disfruten. Este programa es presentado por INCAL, soluciones hogar, para su showroom INCAL Home. Carnicerías.carne, calidad y precios a su alcance. Biofosas, bombas más que agua, ideas e innovaciones. Bien, entonces con nuestro programa Doctor Bread, su programa que sale cada jueves desde las 14 a 15 horas aproximadamente hasta las 16 horas. Transmitiendo directamente desde 107.5 de la Banda FM. También a través de nuestra señal en Facebook. Página oficial Fundación Rehabilita Oficial. Y también a través de www.rehabilitafundacion.com La cursiva temática para hoy, como decíamos al comienzo. La adicción como enfermedad. Recuerden, los eh, consultas, llamados telefónicos, etcétera. Son a los números... ¿Angelo? Bueno, tenemos la línea fija, es el 228727871 y el WhatsApp, más 56940188455 Estas son entonces las líneas de conexión telefónica y también las plataformas virtuales que acabo de mencionar. Vamos a comenzar entonces la cursiva entrevista para el día de hoy con pablo y tambien eh, pues primero vamos a ir contestando eh, ¿cuanto tiempo llevas en tratamiento? Eh, aproximadamente 8 meses llevo 7 meses y medio poco mas en tratamiento Pablo en mi caso voy a completar de 4 meses de tratamiento ¿cuál ha sido la experiencia? referente a este programa que has iniciado hace aproximadamente ocho meses. Eh, ¿Cómo fue que tomaste esa decisión? ¿Si ha sido difícil de alguna manera? ¿Y cuáles son las complejidades que presenta eh, para una persona? Para una persona de brazo, sobre todo una persona muy joven, el eh, someterse a programa de tratamiento a esta corte Bueno, es una decisión obviamente difícil, cuesta mucho, pero dándome cuenta que esto es una enfermedad, Llegó un punto de mi vida que tuve que tomar conciencia y al, al ser así me interminé y encontré que, que me he podido superar y he podido he podido surgir como, como persona y fue que me, me ha servido bastante lo, lo que más me ha costado lo que más, más me ha gustado trabajar conmigo mismo trabajar con mis emociones Y trabajar con el hecho de ser una persona enferma, ser una persona dependiente de que por algo estamos en una internación. Ok. Eh, pregunta para Pablo. Bueno, sabemos que un programa de tratamiento es bastante difícil tomar la decisión, el problema de tratamiento. Creo que más que me expliques a mí, expliques a la ciudadanía en es que consta un programa de tratamiento y cuáles son los cambios significativos que habrá en tu Ya, a ver, eh, el programa, este tratamiento es un, es un formato muy completo eh, A mí me ha significado empezar a conocerme conmigo mismo, a, a reconocer mi problemática que Yo la agarré durante muchos años, eh, más de 20 años para ser específico Y dentro de este corto periodo de tiempo, estos cuatro meses que llevo dentro del, del programa de rehabilitación en Revelita eh, Me ha significado ir recuperando poco a poco confianza eh, la, la, la familia y retomando cosas que en algún momento la perdí producto de mi enfermedad que es la adicción okay. yeah. Lo que más te ha hecho sentido el programa de tratamiento es lo que más te ha dentro de lo práctico, de lo valórico, lo rescatable. Porque la verdad es que, bueno, seguramente también para nuestros eh, auditores y televidentes, es bastante curioso que una persona, un joven de 18 años aproximadamente, entregue eh, su visión respecto a un de tratamiento residencial. Porque es cierto que los jóvenes de esa edad, en bueno, los 18 años lo que quede la red, como se dice, donde toman conciencia de tener una visión respecto a su salud mental, personal, y, y tomar esa misma conciencia para poder hacer de su vida un nuevo factor reponderante. Entonces, eh, ¿qué es lo que tú podrías decirle a la juventud respecto que está, por supuesto, en dependencia, en uso, del abuso, en realidad yo lo que puedo decirle es que esta es una decisión difícil que tienen que tomarle el peso al asunto, tienen que tomarle el peso a ocupar droga. Que si la droga en un momento de, de nuestra vida y hablando por mi parte puede ser satisfactoria sí. pero lamentablemente a través de los tiempos te va trayendo repercusiones a, a lo largo. Lo que valoro el tratamiento es que me está haciendo recuperar lo que yo perdí al, a lo largo de eso, de ese trayecto de droga que yo tuve y eso creo que es lo que yo puedo recuperar, recuperarme a mí mismo, recuperar a mi familia recuperar mi dignidad como persona porque las personas al consumir se denigran al mirar a mirar la otra persona que está consumiendo uno lo ve y dice pucha el pobre cabro podría estar estudiando y ha hecho que yo pudiera hacer hacerme proyectos más adelante proyectos de estudio, de trabajo a lo cual anhelo y a lo cual siento que más ha servido ok eeeh en cuanto la verdad es que me he encontrado con que la verdad uno sería como capaz de dar su experiencia en la radio en el, telete, en el que estuviese viendo la ciudadanía porque mucho lo oí como un chico pero la verdad es que yo lo veo Desde el otro punto de vista, hay mucha gente con muchas capacidades que está en la calle y continúa haciendo nada de su vida porque está en el círculo de la, de la adicción. Sin embargo, eh, dentro de esa misma capacidad de poder reconocer de que si tiene una problemática o que tiene la cierta el poder hacer acciones para para poder sanarse es mucho más valorable que si no, o sea, tipo, yo no iría en mi experiencia mucho menos en la radio o en lugar donde me estuve mucha gente pero eso también habla un poco más que de voluntad habla de valentía y la valentía de las personas que se convierten en un problema de todo gente que muere en la calle en cualquier lugar producto de la adicción y nunca se reconocen como tales. y por tanto tampoco no te quieren decir ayuda ¿qué mira, el tema de de la adicción de ser una persona adicta y reconocerlo abiertamente eh, bueno lamentablemente estamos inmersos en una sociedad que estigmatiza ¿eh? muy fuertemente estos temas eh, pero cuando uno tiene la necesidad, siente la necesidad eh, pasa por la problemática a través de su vida y realmente toma conciencia de la enfermedad y quiere eh, tener un cambio en su vida estos temas pasen a segundo plano ¿Mm? yo lo veo de la manera que lo más importante es eh, adquirir herramientas esta es una herramienta más esto es informar, esto le puede estar sirviendo a alguna persona que de nuestros auditores que esté escuchando y que tomen la valentía, que tengan la valentía de someterse a un tratamiento que es difícil obvio que es difícil pero la recompensa es Eh, el resto de tu vida de felicidad ¿eh? hay algún momento que uno tiene que adquirir herramientas informarse sobre nuestra enfermedad y poder transmitirla al resto de la gente eh, en estos momentos yo estoy sometido a un proceso de, dentro de estos cuatro meses me han enseñado eh, herramientas y, y el ideal mío sería también enseñarle a, al entorno familiar a mi entorno Eh, social y, y este esta plataforma sirve para ir más allá aún. Cualquier persona que esté en su casa no está observando, no está escuchando y va a tener el, la misma problemática que estamos poniendo nosotros. Entonces les digo que sean valientes, que no duden. Eh, esto es más común de lo que se esconde, porque esto es un tema súper tabú hasta el día de hoy. Eh, Pero existen los mecanismos, existen las instituciones, existen los profesionales y la gente que está ahí esperando que que, que lleguen, que hagan su, su inquietud y sus su deseos, que demuestre sus deseos de, de cambiar definitivamente. Y créanme que va a ser totalmente favorable para el entorno familiar y el entorno individual de la persona que, que esté con esta problemática. Bueno, en referencia a la adicción como en vamos a decir que uno de los es uno de los problemas más grandes del estudio de la adicción y es a pesar de la cantidad de información y estudios científicos de esto mismo en nuestras últimas décadas que todavía la población general persiste en cultivar ciertos minutos acerca de la adicción que disfrutan su comprensión y esto para usted que está en la casa tiene que seguramente hacerle se sentido y a mí no hace bastante respecto a lo que dice Pablo también ya que el tema tabú, mucha gente no quiere realmente sufrir una problemática. La misma familia, como lo discutíamos en la semana pasada, eh, pasa a ser un factor protector y codependiente, y que en este caso viene a ser un facilitador por omitir esto que te iba a decir la, de los vecinos eh, por un asunto categorizado socialmente, por el que dirán muchas veces, que lo que hace, no de qué manera palían el problema. Tratan de como esconder la basura debajo de abajo en la alfombra. Y eso tiene que ver con que la familia comienza a tomar acciones facilitando el consumo de esta persona. ¿De qué manera? Decirle que no salga a la calle, que no se ponga en la esquina, que no vaya a la plaza, pero le llevan en el caso ya yendo pasarla, robar o en el fondo Quiero tenerlo en esta condición, pero en la casa. De cierta manera, que sea un factor de protección, momentáneo, porque en realidad la circunstancia es tremenda, es como alimentar. Alimentar y alimentar a una persona desde pequeño y que se vea envuelto en la obesidad, por ejemplo. Entonces, finalmente que terminamos enfermándose. Porque está que bien porque es más sano. Porque la es que lo más sano no es alimentar y alimentar. Y ahí viene la amor responsable en muchos aspectos. Sobre todo este, en vez de que la familia sea un facilitador, lo que debía hacer la familia es ser un factor de protección y a la vez educar con amor responsable. A través de, por ejemplo, este programa Doctor's Prayer, el cual entrega orientaciones clínicas y también contenido médico respecto a este tipo de problemáticas que ya es una problemática social, ¿no saben? Entonces lo correcto sería de estas familias porque la incorporación es finalmente tomar acciones para que esta persona con este cuadro patológico finalmente tome la decisión de ya sea tomar un programa preventivo en un COSAM también eh, según la experiencia lo mejor es tomar un plan de tratamiento de régimen residencial en los cuales en este programa se enseña sobre la neurofisiología de la adicción a los mismos usuarios, lo que hace que finalmente puedan adquirir herramientas y la capacidad cognitiva necesaria para poder afrontar su realidad. Y por supuesto la realidad que va a ser muy diferente una vez que salgan nuevamente al exterior, a la calle. Porque los programas de tratamiento de régimen residencial entregan todo este tipo de herramientas ya que se les educa y se les reeduca la conducta, sabemos que la conducta es el factor principal de la adicción, la adicción o sí es lo último que se hace, una persona que no cambia sus conductas al interior de un programa de tratamiento, independiente que haya dejado las sustancias, lo que simplemente está haciendo es abstinencia, si no mejora su conducta va a hacer lo mismo que lo va a hacer recaer en el día mañana, continuamos en el próximo bloque que con esta temática de para el día de hoy, que es la adicción como enfermedad. Cuando ya son las... Son las 3.20 de la tarde. Y nos vamos con el siguiente tema que sería, Angelo. Sí, el siguiente tema este de Jan, Jan Michael Curry, con su tema Oxygen.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 una mirada clínica a las patologías de consumo y asociadas también al consumo. Siguiendo con nuestra temática para el día de hoy, la adicción como enfermedad propiedad mental, diremos que uno de los mitos respecto a esta enfermedad propiedad es que la adicción proviene de una falla moral o de una personalidad testuosa por parte de las personas. Y que esto es así porque el adicto es fundamentalmente inmoral o malo y esta conducta merece castigo. Eh, no sé en qué sentido te puede hacer a ti, Pablo, eh, esta dicotomía entre inmoral o malo, como el adicto sociedad, es una sociedad. Mira, doctor Prep, eh, lo que pasa es que lamentablemente estamos en una sociedad que estigmatiza todo todos, todo lo que esté fuera de los cánones normales de, de nuestra sociedad no tilda como algo negativo, algo malo que merece un castigo, como lo estás diciendo tú eh, Importante es entender de que esto no es algo moral o inmoral estamos hablando de una enfermedad como cualquier otro tipo de enfermedad que nos aqueja a todos los chilenos y a nivel mundial tomándolo desde ese punto de vista no nece, un enfermo no necesita un castigo necesita un tratamiento ¿no? eh, programas como el que estamos nosotros inmersos con Camilo que es con un, un sistema de de, de tratamiento por, de residencial cumple con eso con, con esos parámetros para poder eh, volver a reestructurar a, a la persona ...poder sanar a la persona... ...entonces para mí es fundamental... Eh, ...abrir el tema... ...conversar, comunicar... Eh, ...desde el núcleo familiar... ...hasta el entorno social... Eh, ...darle una cierta normalización... ...a la enfermedad de la adicción... ...porque no sacamos nada con tapar el sol con un dedo... Eh, ...existen pocos programas a nivel... ...de gobierno si le quiere llamar de alguna manera que no que nos permita solucionar eh, pocos recursos para el tema de salud mental también entonces ya es hora que, que nos pongamos laspirlas con ese con este, con este tema y que reconozcamos a nivel de sociedad que, que esto no nos toca nos afecta a muchas familias a muchas familias y sí, yo creo que Eh, cada uno de nuestros auditores tiene una persona que, que tiene este, esta enfermedad entonces es el momento de abrirla como te digo, abrirla, conversarla y buscar las soluciones eh, más adecuadas eh, fuera de toda esta estigmatización y, y castigo social y moral eh, Camilo, ¿a ti qué sentido te hace eh, lo que venimos conversando respecto a que hay para las personas que viven esta patología, right. Eh, bueno, en primer lugar, eh, no, no somos perfectos. Nada, no somos perfectos y todos cometemos errores. Y no porque la gente cometa errores, no porque toda la gente no porque nosotros cometamos errores se tiene el derecho de ser juzgado. No nos van a apuntar con el dedo porque en nuestra vida pasada porque al momento de uno internarse y rehabilitarse comienza una nueva vida, para explicarlo desde ese punto, no nos pueden juzgar por lo que hicimos antes, si es como que juzguen a alguien porque un jugador de fútbol por, por no meter un gol en un partido de una mundial, van a ver muchos mundiales, no, no nos pueden juzgar por lo que hicimos, yo encuentro que debería... Eh, la gente cuando ve a un tipo de gente que tiene un problema así no es tismatizarla como alguien malo sino como una persona que tomó malas decisiones a través de eso yo encuentro que la gente al caminar por las calles ve gente en situación de calle ve gente que consume eh, los mira a mal los mira feos pero no les ven la vida detrás de esa persona no le ven ¿Por qué llegó a estar a ese punto? No le ven que esa persona en realidad necesita ayuda Y no, no, no es que necesite que, que lo discriminen Sino que necesita que le, que el, que le den un, un, un consejo Que la ayuden, que lo orienten de que, lo, que eso está mal Y por eso la gente que está escuchando aquí Tiene que entender nuestros puntos de vista Porque nosotros somos la otra cara Somos la, la, la cara de los adictos, la cara de los que están cambiando. Y que no todos son así. Claro. Dentro de este proceso de realización, eh, Pablo, y respecto uh -huh. a esta adicción como enfermedad, en la próxima pregunta, digamos que también es el de que las personas expuestas a la adicción de otros se impacten con el comportamiento totalmente diferente y lógico de la lista, especialmente si son testigos del deterioro progresivo de un familiar o una persona cercana, efectivamente. ¿Cuáles serían las acciones que debiesen tomar eh, los familiares, tendrían que tomar este futuro diferente de protectora, pero que al final eh, co-depende y daña? ¿Cuál sería entonces eh, la acción como futuro que debiesen tomar estas personas cercanas Y a para mí es fundamental eh, que la, el, el núcleo familiar más cercano en torno a un adicto eh, identifique el problema eh, no lo no lo puje eh, por el por el tema de su adicción, sino que por el contrario sea empático, que le dé contención en mi caso, eso para mí fue fundamental para poder eh, despertar y darme cuenta que estaba metido en un hoyo profundo. Y es muy difícil tomar la decisión de, de internarse, de, de cambiar definitivamente todo el mundo tu vida. Eh, siempre es necesario el apoyo familiar, eh, el cariño, eh, la ayuda, eh, que la familia eh, haga saber de una manera adecuada asertiva que la persona está teniendo un problema que es grave tanto físicamente como mentalmente muchas personas eh, no llegan a a, a, a ese a, a ese tema por temor a la reacción de la persona pero créanme que el adicto eh, su problema son las emociones ¿no? y al momento de que un familiar cercano le, le haga saber el, el, su problema de forma asertiva y lo más probable es que haga clic dentro de la cabeza de esa persona y tome la, la decisión o la valentía o las primeras los primeros pasos para, para salir adelante bueno y respeta Los estudios más recientes demuestran que el cerebro de las personas adictas sufre un cambio neuroquímico que se manifiesta en una alteración de los procesos cognitivos y de la conducta, especialmente de aquellos patrones de conducta asociados a la búsqueda y consumo de drogas. Camilo, tu experiencia o tu mala experiencia respecto a cómo vivías tu vida hasta digamos, un año atrás, que llevas aproximadamente tres meses, ¿verdad? vida hace un año atrás respecto a cómo es ahora? Eh, bueno, mi vida hace un año atrás eh, ni siquiera se puede describir, ¿sabes? Era una vida completamente diferente a la que tengo ahora, bro. Ahora la vida que tengo eh, es... es fuera felicidad, ¿verdad? Eh, es felicidad en el sentido de que... Puedo aprender a compartir con la gente sin necesitar de una sustancia, sin necesitar de una de alcohol y el, el año nuevo disfrutarlo eh, sin, sin un vaso en la mano. Y respecto a mi vida anterior, bueno, estoy físicamente cambiado, eh, psicológicamente también y pienso que, que, el, que el cambio se ha debido completamente al tratamiento. Que si mi vida pasaba, así hace un año atrás, aproximadamente, no me hubiera internado, yo hubiera seguido en el estado de drogadicción que estaba, que no era menor. Para referir también respecto a la temática mm -hmm. real de Eh, que realmente deja alteraciones en nuestra condición. Dentro de esta neuroadaptación que se produce con la droga respecto a nuestro cerebro, de cómo actúa, cómo adquiere, es importante destacar de que existe un peligro factor de voluntad por parte de la persona. Porque al interior del se llama el minuto de lucidez, esto se produce siempre después de tocar fondo, por eh, Después de una gran fiesta de drogas, por ejemplo. Y, por supuesto, también después de alguna problemática grande, especializada respecto al consumo, o la tranca, digamos. Hay personas. El esquivante es bastante importante. Hace bastante sentido, para que también la casa entiendan un poco no hay información respecto a eso, no se entrega información respecto a eso. Ustedes han por ahí que personas critican la vida en algún momento. Eh, y muchas veces se ha visto. Esto depende muchas veces del giro anímico. Una vez que hay una gran carga de droga entrando a nuestro sistema nervioso. Eh, después viene el famoso bajón sea en los delitos que sea, pero tiran sus controviaturas que ríos con los coloquiales, barriculicos, etc. Y por supuesto también con inquietas, inquietas altas de carina, yo no quiero con los controviaturas. También pasaban una droga de difíciles excepciones. Eh, la verdad es que tiene a mucha población, sin la juventud, sin Eh, género nos tiene subido en esta tremenda problemática y digo esto dentro de la adaptación que produce la droga en el sistema nervioso después de una alta ingesta de droga y una especie de reclinación digamos que una persona que le pagaron hoy día tiene sí. problema de edición también de las familia Vamos a contestar las familias precarias, los familias unidos, después, la cual depende de la cabeza de la hogar, por cualquiera de los tal vez trabajan no mucho. Y día a día lucha, porque le viene contarte que es de Craigley, que es un deseo de Y esto la mucho más cuando hay dinero. ¿Qué va a suceder? Esta persona, inconscientemente, va a venir este deseo de consumo conclusivo. Y puede que diga ya, voy a gastar 10 lucas Entonces, Es una droga dura, sobre todo. Va a querer más, y más. Finalmente, capaz que lo va su familia en la casa, que dependen de ellos. Entonces hay un factor el cual nos produce mucha responsabilidad responsabilidad que no sube porque en el fondo que se fue cometido con el sentido de la que es vivir con entonces voluntariamente esta persona que ha estado detenido puede regarse la segunda y ahí es donde ¿Cómo la conciencia de generar acciones para llevar un práctico de tratamiento poder eh, ejercerlo? Porque esto no es algo fácil. La pregunta para Pablo. ¿Qué es te gustaba más? un tipo compromiso a que te haría eh ahí no hubiera y deberías saber más de, de consecuencias para atenzarlas. Mira, yo pienso que lo fundamental eh, es tomar la decisión, es tomar la decisión de, de tomar la vida por, por en tus manos, de internarse, de, de, de hacer algo por, por tu enfermedad, ya sea a los 18 años a los 40 años, tengo compañero que son más adultos que yo, eh, otros más jóvenes, pero lo principal es tomar la decisión, tomar la decisión. En mi caso, me ha significado eh, sobrellevar una serie de dificultades, tanto laborales como familiares. Tengo una hija pequeña que he tenido que aprender a, a no estar con ella durante algún periodo de, de mi internación, por estar enfocado en, en en el tratamiento de mi enfermedad pero si uno pone en la balanza lo positivo con lo negativo es totalmente positivo eh, eso ya se, se puede sobrellevar eh, y como te digo eh, al uno tomar la, la decisión la familia también se sana mentalmente porque al final nosotros somos los enfermos pero estamos eh, enfermando a nuestro entorno ¿eh? estando fuera en consumo al estar dentro de un programa eh, la familia también se libera sacas esa mochila esa pesadez eh, eh, todo de todo lo que significa tener a un, un integrante de tu familia que, que sea adicto y, y empieza el apoyo empieza a, a retomar la confianza eso más ha significado mí eh, un sacrificio eh, haber este estado acostumbrado a hacer un eh, un trabajador dentro de 20 años más o menos que llevo yo en la adicción eh, pude ser funcional mucho tiempo durante esos 20 años hasta que llegué eh, a la última etapa de, de mi consumo a ser disfuncional ¿no? a ser irresponsable eh, a perder ese estatus económico que, que estuve acostumbrado a tener durante mucho periodo de mi vida pero todo sacrificio Eh, lleva una recompensa y eso es lo que estoy luchando día a día para que así sea en el tema de los más jóvenes eh, también entiendo que tienen otros tipos de problemática ellos están con todo el, el el deseo las ganas de seguir en el en el carrete o se, se podría decir que, y para una persona joven 17, 18 años también para ellos va a ser una, un sacrificio enorme dejar eso de lado pues en una buena salud Entonces yo pienso que cada etapa de la vida tiene sacrificio. ¿no? Lo importante es tomar la decisión indudable Todo entonces va la voluntad y el poder de decisión que tenga las personas que puedan reconocerse con esta patología. Porque muchas personas las que están en la calle, o sea, en la situación calle, la verdad es que no, no lo reconocen, no, no tienen esa facultad de poder discernir de decir si sí, realmente tiene un problema, quiero tratarlo, tampoco pide la ayuda eh, ¿Cuál sería tu visión acerca de lo que estamos hablando? Yo, yo conozco ese mundo yo conozco ese mundo pero decir que he conocido mucha gente en situación calle que sabe de que es un problema sabe que la droga es mala sabe, sabe que que el consumo que están teniendo los lo va a llevar a nada, pero están tan acostumbrados a eso y están tan acostumbrados a tener una vida así y que no desean cambiarla. O sea, eso lo referimos cuando el cerebro se neuroadapta con, a, la, a la droga, que también se acostumbra a las cosas que hay. Obvio, o sea, se, se acostumbra a las comodidades, pues, a las comodidades de no pagar gastos comunes, cuenta agua, luz, gas, responsabilidad, hijos, nada. Pues. Solo se dedican a consumir ya. Yo creo es que eso diría que se omiten responsabilidades, porque como diría, sería tener sí. ahorrar cable, etc. O sea, sí, Y prácticamente es así. Lamentablemente la gente que está en la calle no, no le toma el peso a la situación. Prefiere seguir donde están, siendo que tienen la capacidad para hacer vida delante. Son, tienen la capacidad de, de, de surgir como persona yo yo esto he conocido gente menor que yo 15 años con un futuro por delante al igual que yo o, o personas de 25 30 que aún están a tiempo de conseguirse un trabajo y empezar a hacer las cosas bien pero no, no quieren no tienen pero saben que la semana saben que la semana Entonces estaríamos hablando como el típico comercial que había en los años eh, 90 el, el, el perro Don Gras, El cual decía de que la droga era mala La gente Hoy día ese discurso, la verdad es que Si lo, si lo dieran como chamba en un colegio Poco y nada le importaría a mí ¿no? Porque si me dijeran que la droga es mala o que la marihuana es mala Esto es totalmente socializado esta, contestado en algo súper normalizado hoy en día con su forma y poca educación hay a respecto como cultura violenta como programas anteriores, pero creo que sería en este caso eh, lo que más podría hacer sentido en las personas como para defenderse de este pensamiento amable por lo demás con respecto a que está tan como de moda el asunto de hay la las nuevas cepas. Y en todos estos cosas hay, hay hasta comer, se puede en la calle y te venden eh, todos lo lo, lo lo asociado o, lo o algo, claro. algo, rifas, eh, te facilitan porque, el, el tema. Claro, gente, que, que, que, que a nivel política se podría hacer respecto a eso, en como que vivir el gobierno prefiero claro. mentir a nivel de educación, educacional es fundamental. Eh es tener la herramienta a los jóvenes a temprana edad eso es algo que, que, que el, el tema del gobierno debería preocuparse implementarlo en el, en el programa educacional los jóvenes tienen la capacidad a temprana edad de, de entender las cosas que se les diga de forma clara eh, no como antiguamente no educaban a nosotros hasta en el ámbito sexual sino que las cosas como son realmente Eh, un buen ejemplo, bien clara y la, los jóvenes lo van a entender ver la problemática que trae después de ese normalizado la marihuana normalizada ver todas las consecuencias negativas que van a tener para él eh, en relación a todo en, en su relación con los con los demás, en su futura integración en el mundo laboral, en su baja o en su daño eh mental, cognitivo, que les va a impedir eh, ser una, una persona que pueda eh, optar por una carrera, terminar el proceso, que va a ser una persona irresponsable eh, mostrarle eh, información, educación y eso es fundamental, hacerlo a muy temprano de los colegios Bueno, primer, en primer lugar decir que ya que la marihuana se, se ha visto, diciéndolo así, se ha visto como una droga común, ahora los jóvenes Eh, es una droga puente, es, es una droga trampolina, es, es la puerta a las otras drogas, es la puerta a que tú empiezas a consumir otras cosas, va a llegar el, el momento en donde uno está consumiendo esta HC, que sería marihuana, y, y como que estabais acostumbrados a, a ese nivel de dopamina que te genera a ese nivel de, de sensaciones y vaya a querer buscar más tipos de sensaciones después vaya a empezar a, a tomar pastillas después voy a empezar a, a empezar a mezclar pastillas con alcohol terminando con drogas duras y terminando finalmente mal también obviamente y también diciendo hablando del tema que estaban hablando de la información ahí hay, hay un tema que nosotros también trabajamos son los factores de protección que está el primario el secundario y el tersario el primero el primer factor es el factor en el cual se le informa desde pequeño a la persona y desde a, y a través de que esto no se hace y tal como decía pablo decirle las cosas tal como son tú puedes hacerlo tú, tú consumes drogas y va a pasar esto el segundo es cuando la persona ya está empezando a consumir regularmente, Se, se, y, y se ve que ya se enganchó un poco eso se recomienda un ambulatorio pero ya cuando la persona ya está inmersa en ese mundo eh, es necesario internacional por lo cual por lo cual yo creo que la gente que está escuchando eso y ha visto uno de estos tres factores que lo ocupen porque así van a poder ayudar a esa persona así van a poder Salvar a esa persona, porque uno salva por vida a través de la rehabilitación. Esto. Bueno, a través de Camilo Soto, la opinión bastante personal y bastante eternizada respecto a la reducida de hoy, vamos a continuar con nuestro programa después de una pausa musical y también comercial. Recordar que estamos en el 107.5 de la banda FM. Para todas las personas, ...que están a esta hora conectadas con Dr. Prep... ...un programa de inclusión y servicios comunitarios... ...que se transmite a través de este punto de dial... ...y también a través de la página Facebook... ...Fundación Rehabilita Oficial Facebook... ...y también a través de www.rehabilitafundacion.com. Vamos con la música a esta hora... ...Angelo. Siendo 5 para las 4 de la tarde... ...vamos a ir con este tema de Pink Floyd... Taïm.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 bombas de riego agrícola. También reparación de bombas, hogar y piscinas en general. Ramón Supercazó 2900, local 11, Pirque. Recuerde, Bombas Pirque para su marca Biofosas. Más que agua, ideas e innovaciones. Some people suppress you.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 con su programa Doctor Prep, una mirada clínica inclusiva a las patologías que derivan de la adicción a la droga de dependencia. La demencia helicoidal garantía de hoy es la adicción como enfermedad. Eh, para esto diremos que se produce siempre un autoengaño. Este engaño produce una falta de conciencia de las posibles consecuencias que el consumo traerán, minimizando así los costos personales y sociales de las personas y la padecen. Pregunta para ambos, pero comenzando por Pablo. ¿Qué es lo que más te ha hecho sentido en tu programa de tratamiento? ¿Y cuándo fue que eh, tuviste conciencia de enfermedad dentro de tu profesor? Mira, lo, dentro del proceso, cuando empecé a adquirir eh, la información, eh, nosotros eran los profesionales, los terapeutas, los educadores, eh, citando ejemplos eh, tan comunes y que a nosotros, a mí en caso personal, me, me caían como anillo al dedo. Estaban hablando de mi realidad, de, de mi problemática, de mis eh, errores eh, me di cuenta de que no tan solo yo o que no, no iba a de eh, tan difícil que me comprendieran sino que eh, tanto como los compañeros dentro del proceso nos comunicamos, conversamos y nos damos cuenta de que nuestras realidades son muy similares los problemas, los errores que hemos cometido no son solo de uno sino que de todos eh, y esto reforzado con el, con el programa de, de la fundación que con la información con, con, lo, con la enseñanza de nuestras problemáticas eh, realmente uno toma conciencia y para ti Camilo como te ha hecho este programa de tratamiento y en que momento tuviste ese sentido de conciencia la conciencia eh, bueno yo pienso igual que Pablo Uy, llegando cuando me dieron la información de, de, de, de cómo era la enfermedad en realidad yo empecé a ver cómo era en realidad si era lo que me pasaba a mí o no y todo calzaba, todo era como si hubieran escrito un libro antes de mí ¿Este? porque seguro que tú decías, Tenante, que la experiencia, la mala experiencia que había tenido en la calle en la situación calle y con otros jóvenes, incluso menores que tú decías, 15 años y otros de 20, 30 que se yo que lo miraban como un problema claro que sabían que tenían una problemática, pero en realidad no sabían que estaban en a, mm. a eso te refieres cuando llegaba un de tratamiento y recién empiezas a recibir información empírica, clínica, que en el punto refieres que esto es mucho más que una problemática claro. bueno yo prácticamente yo antes de internarme yo asumí que tenía un problema yo no sabía que era una enfermera yo sabía que tenía un problema grave de consumo y que tenía que parar y cuando me internet y empecé a ver los cambios y empecé a entender la información y empezar a superarme a través de las etapas, yo empecé a ver que en realidad sí tenía una enfermedad y sí que se tiene que tratar con cuidado y sí que necesito ayuda. Sí que tengo que tener una red de apoyo que el día de mañana, que son la gente que sale de un proceso para informarle a usted que cuando tú sales de un proceso la gente que salió anteriormente de ese proceso se, se tiene en contacto por cualquier cual como tú te sientes comunicar y así puede tener algún tipo de ayuda externa también en la calle, a través de whatsapp y cosas así entonces así fue como yo empecé a formar mi propia conciencia de enfermero a, tra a través de la información que me dieron porque una persona que no se informa no no no puede entender. No si alguien le no le enseñáis matemáticas no va a saber eh, ir a la feria a comprar algo para fruta, o una referencia. Eso doctor, eh, bueno, respecto a este cuando, cuando Camilo dice que salió un proceso y decir que la persona que ha sufrido casi de se puede desnudar un tipo o secuestro de la química salarial que que cada vez el no controle su consumo de nuevas hemisferencias porque la conducta ha decidido nos repetimos aquí a personas que tal vez han tenido un proceso que han salido ese proceso pero no han adquirido esa conciencia suficiente de enfermedad para poder decir tengo eh, tengo tengo una enfermedad, no un problema Personas que siguen mirándolo como una problemática simplemente lo más probable es que lleguen a recaer. Y esto de que ver el, el, el giro anímico y el circuito de recompensa que se ve una vez más tocado o tal vez no aprendieron lo suficiente dentro de programa de tratamiento a lo que se le llama que van a calentar el asiento porque en realidad no van a hacer abstinencia dentro de un año aproximado que dura un programa de tratamiento. Las personas que van y no aprendan no talleres, clases, de sistemática pero eh, todas las entidades terapéuticas, o sea, comunidades funciones, centros de realización clínica que entrasen este tipo de patologías, debiesen tener un taller como clase que, se, que vaya desarrollado hacia la neurofisiología la edición en el fondo aporte y entregue información clínica respecto a esta enfermedad para que los usuarios entiendan sepan que aquí también hay herramientas para poder planear tu trabajo. Porque si no hay este tipo de taller en los centros de rehabilitación, finalmente lo que van a hacer es aspirar. Y eso, la aspirencia en los centros de rehabilitación, traducido a términos prácticos, es como si usted que está en la casa puede estar pensando en esto. Si fuera con aspirencia, es como sin aprender ni, ni Obtener conciencia de enfermedad Sería como tener a un usuario a su hija o a la persona que esté Bueno, si algún de miembro de su familia Que padezca algún tipo de patologías Apreciadas al consumo Y si usted lo deje, por ejemplo, amarrado A la pata de la cama por un año Más la activencia, claro Pero va a llegar un momento en que Se va a cumplir ese año Y va a tener Y durante ese tiempo lo que ha hecho la pidencia, no adquirió ningún tipo de herramienta ni conocimiento respecto a su enfermedad para poder paliarla y finalmente vamos a consumir igual por eso es importante que las comunidades terapéuticas manejen este tipo de información fisiológica con respecto a la enfermedad propiamente tal eh, para continuar con el último bloque de nuestro programa les recordamos que estamos transmitiendo directamente desde el centro de la banda FM vamos a ir con la música y... Para ir a nuestro último bloque La música seguía cuando ya son las Pero Ya son las 4.13 de la tarde Vamos con Marillion Y su tema Kyle Lay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 Bien, continuamos en el 107.5 de la Banda FM, Radio Puente Alto, para este subprograma doctor Prep, un programa de inclusión y servicio comunitario. Respecto a la temática de inclusión para el día de hoy, que es la adicción como enfermedad y todas las patologías asociadas al consumo, vamos a decir que estos cambios se hacen de forma progresiva. Hablamos de los cambios que se van Eh, entonces, progresiva y selectiva, de modo que existen varias fases del proceso adictivo y en casi todas las personas pueden conservar su inteligencia y la habilidad para funcionar, excepto en asuntos relacionados con el consumo. Esto se refiere a que no siempre vamos a tener el facultativo, en el caso de las personas que están tiene el facilitativo de respecto a la comisión de la toma de conciencia que hablábamos en el bloque anterior. Y por supuesto para ir eh, más que especializando en dermatología. La temática para el día de hoy eh, también diremos eh, respecto al, eh, de a eh cuadros de las personas que es eh morfree de este modo es la confusión de control de consumo, cual se presenta cuando el avicto comienza a ingerir la sustancia y produce una pérdida de control de consumo mismo. se traduce en la ingestión de grandes entidades de la inversión de mucho tiempo y energía en el consumo y todas las consecuencias que esto genera en las personales y las responsabilidades de la cada cual debiese tener eh, su factor protector para que para poder evitar lo que sería un craving para las personas que se encuentran en la en Y para esto precisamente son las herramientas que entregan o debiesen entregar las comunidades terapéuticas, los centros de rehabilitación, las fundaciones y todas las organizaciones que tienen que ver con esta temática y que palean eh, la enfermedad. Eh, para ir contextualizando un poco, eh, para ir cerrando. la experiencia, ¿cuál ha sido experiencia? Primera vez en la radio, también nosotros. Eh, bueno, ha sido una buena experiencia. Eh, eh, se siente bien poder transmitirle a la gente lo, lo que es una enfermedad, que es la adicción y cómo pueden tratarla. Como, cómo pueden informarse más para que si tienen algún conocido, algún familiar, eh, que lo ayuden. Que se informen más del tema Que sigan escuchando el programa Para que puedan saber Las la alternativas de qué hacer Si la persona Como mencioné anteriormente eh, Está en uno de esos factores de uno de esos puntos Ocupen esos puntos Lleguen a la internación o A un ambulatorio informes, Informense Y nada, muchas gracias por invitarme eh, Gracias a la radio Y eso, es Dr. Pratt. Pablo, Pablo Romero, tu experiencia, ¿Cómo podrías decir, hermano? ¿Hace bien también pedir algún saludo? Claro. No, una muy buena experiencia. Eh, y dar las gracias, dar las gracias por este espacio, por contarme sí. mi, mi punto de vista. Eh, y, y, y decirle a la gente lo importante es de tener este, este espacio de conversación, de conocimiento, de educación sobre el tema de las drogas que, que es fundamental para que empecemos a a tomar el peso sobre nuestra enfermedad y decirle a la gente de que si tiene algún alguna persona, algún familiar, algún cercano con esta problemática, con esta enfermedad eh, ayúdenlo, ayúdenlo no lo discriminen, no lo dejenden de lado sea empático con él, denle en contención Y busquen un, algún centro de rehabilitación Hay diferentes tipos de, de tratamiento tratamientos eh, Pero sí o sí buscarle la ayuda Nos, eh, Todos podemos Es cosa de tener la convicción De tener la voluntad y el apoyo Así que le envío muchos saludos a todos ustedes Gracias por el tiempo Y con un mensaje que se informe sobre nuestra enfermedad Camilo, ¿Algún saludos? Ajá, sí, yo quería mandar un saludo a mi familia, lo amo mucho, eh, gracias por apoyarme y esto lo hago por mí y por ustedes. Además decirle a la gente que está escuchando que para una persona que está con un problema de adicción es súper, súper importante el apoyo familiar. Nunca olvidarse de eso, el apoyo emocional es súper importante, el apoyo afectivo también. Ustedes son el pilar fundamental para que la gente salga del Así que decirle eso y nada, eso es no. Bueno, la opinión de Camilo Soto y de Pablo Romero, de los dos invitados residentes de la Comunicación La Grita, los cuales dan un de tratamiento, y han sido elegidos ese el día de hoy para poder estar en este programa respecto a la ADS que ha al programa mismo. Eh, solamente queda agradecer la sintonía el día de hoy, empezamos un poco tarde los problemas técnicos. Pero ya estamos en condiciones de decir hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves, también de 14 a 16 horas, cuando estemos diciendo bienvenidos a un nuevo programa de Doctor Prep. Un saludo muy atentoso, muy especial para Marvin Yáñez, de la octava región a toda la gente que nos sintoniza cada jueves, ya sea a través de nuestras cámaras o también a través del circuito 7.5 del diario eh, Gracias a Fundación Rehabilita y a su página de Facebook Fundación Rehabilita Oficial, también a través de www.rehabilitafundacion.cl Nos estamos despidiendo, Ángelo, algo que agregar que eh, No, agradecer la sintonía de la gente especial eh, enviar un especial saludo a los chicos de la fundación, ¿ya? Eh lo, lo reitero cada programa que los valientes están internados. Eso, así un saludo grande para ellos y un abrazo. Eso. Las personas valientes son las únicas que digamos, necesitan tratamiento que coste la verdadera lucha por no dejar ser vida por reafirmar sus ideas, sus objetivos, esas son las personas variantes, las que valen, las personas que aún continúan eh, en adicción, sabiendo que tienen una problemática como quieran llamarle y que no tienen la voluntad de seguir ayudas, de poder salir de su problemas a veces son las personas que van a continuar en ese mismo sentido. Bienvenidos sean todas las personas que quieran entonces una nueva manera de replacar su vida, ...y adquirir conocimiento respecto a esta temática como enfermedad. Nos despedimos hasta la próxima semana con la canción característica de Dr. Pratt... ...que es de Peter Schilling y esta nueva forma de vivir la vida. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Bye.